Ya te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta pistu irratia. Amata tu televista eta pistu El icono de Historiak kapritxo da oso, badak izue irabazleek kontatzen dutena. Galtzaileak gereizpean geratu oigara, erdi azerre, erdi gorturik, erdi biluzik. Y en esta historia, la nuestra, bien antigua, eh? ella nos ha llevado hasta horrega a romper mitos y contar verdades. Resulta que aquella obra maestra de literatura de la edad media europea es y mentirosa. ¿Os suena la Sansón de Roland? Seguro que en alguna clase cayó su largo poema épico. Resulta que un día Carlomagno fue a saquear Zaragoza, pero el pueblo se resistió y no pudo cumplir su objetivo. De vuelta a casa, Carlomagno, con su orgullo herido y su avaricia enojada, saqueó Iruña, Pamplona, y dejó la ciudad hecha cenizas, llorando a sus muertos. Vasco Jack, Antolatu egin ziren eta Pirineo alderantz jozuten. Azerre, mendekun bi, bila nonbait. Karlomagnoaren troparen zain geratu ziren altabizkar izaneko magalean. Karlomagnok Karlo bere agintaldian jasotako porrot bakarrak jasan zuen bertan eta errolan Karlomagnoaren hiloba bertan hil, hil, egin ziren. La historia oficial, culpa de la muerte de Roldán y de la derrota del ejército de Carlos Magno a los musulmanes, que por entonces reinaban en gran parte de la península. La historia real cuenta que fueron las gentes de los Pirineos quienes a golpe de piedra y lanza acabaron con esa retaguardia, ayudados por un terreno que favorecía a los hombres y mujeres de la tierra de Luskara. Benito Lerchundik, Historia berreraiki aiki nahi izan du. Eta altabizkarko kantua izeneko abestian gure historiaren kapitulo garrantzitsua gure artera ekarri du. Gure memoria bidean galdurik gera ez dadin. Iez para recordar, ya que solo unos años después se creó el reino de Navarra, entre golpes y ataques de francos a territorio navarro. Y es para recordar esa canción, esta canción que nos hemos puesto también de Bizarre Dunac, punto de partida de nuestra historia, motivo de lucha hasta la victoria. <risa> Bueno, Arratxaldeon guztioi... Arratxaldeon arantza... Arratxaldeon maki... Arratxaldeon botoietan Eta, bueno, eh, gauruko gaia zer... <risa> Va, bueno, o eh, sea, así gara, vai, eh, ¿eh? Historia hecho oneki, neta, bueno, arguita garbi, ¿eh? <risa> Nafarroa 500 años de invasión. Y además hoy en la Ilka Risketa tendremos a Pachi Abasolo, del colectivo Nafarroa Visirik, uh -huh. que, bueno, nos contará un poquitín más en profundidad este, este misterioso. Este misterioso, ya sabéis que este año son los 500, <risa> se cumple el 500 aniversario, el quinto uh quinto, -huh. ¿no? ¿Cómo es eso? El ¿También? quinto centenario. Eso es, pero ¿por qué te lidas, Aracha? ¿Por qué me lío? Porque es viernes, son las seis de la tarde y una viene aquí de aquella manera. No viene la vida. Pero bueno, ya te digo que vamos a contar con la curación de Pachi, que bueno me parece súper interesante, del colectivo uh -huh. Nafarro-Avisirik. Y sin más, pues empezamos con el programa de hoy. Información de todos los colores. Colore gustieta coinformativa. Censuran bajo la lluvia a las empresas vizcaínas de armamento. El pasado sábado eh, se desarrolló la quinta marcha ciclista contra la industria y el gasto militar militar eh, que fueron organizados que fue organizada eh, por diferentes colectivos ecologistas antimilitaristas y de solidaridad internacional eh, con esta marcha se pretendía eh, evidenciar que las empresas armamentísticas vascas reciben eh, muchísimas eh, subvenciones por parte de las instituciones además eh, la marcha comenzó en la Diputación de Vizcaya para acercarse a las dos más importantes empresas armamentísticas de Vizcaya, Sener en Guecho y Precicast, el grupo ITP en Baracaldo. El pelotón reivindicativo realizó una breve parada para realizar, eh, pues el habitual habituallamiento y explicar a las personas asistentes pues los distintos proyectos militares en los cuales se encuentran implicadas eh, estas empresas. Sí, que a veces nos pensamos que la industria agramentística estaba súper lejos del pueblo y no nos olvidemos que aquí abajo, en las Cesarre, está la ITP y que, bueno, pues que sí que fabrica parte de esos aviones y, bueno, esos aviones militares y que, y que, bueno, que sí con, con, con esta empresa, pues lógicamente eh, el, es parte de esta industria armamentística que tantos y tantos y tantos millones se lleva, ¿no? Además, maldita memoria, eh, sí, recibí una vez eh, un, eh, un email eh, donde, bueno, pues ponían los distintos eh, lugares, eh, países que bueno, pues que negociaban con armamento, a dónde lo destinaban y, y entre esos países también estaba Euskal Herria y casualmente eh, de las eh, de las mayores en ciertos eh, en cierto tipo de armamento. Sí, no nos podemos olvidar de ello. Bueno, y seguimos con las noticias del pueblo de Barakaldo y bueno, este fin de semana Eh, comienzan las fiestas de este barrio, las fiestas de Luchana ¿eh? Y bueno, pues todo está preparado para, para la fiesta en Luchana a pesar a pesar de la crisis uh -huh. En estos tiempos solo hablamos de paro y crisis Y a la comisión, la comisión de Luchana, también le toca su parte El ayuntamiento ha tenido durante años congelada la subvención de fiestas Y este año, al igual que el pasado, ha recortado la partida que, que les concede Pues así comienza el texto con el que la Comisión de Fiestas de Luzana explica al vecindario la situación con la que se afronta ¿no? la actual edición festiva, que se desarrollará desde hoy viernes, día 20, hasta el domingo que viene, 29 de abril. La comisión prevé eh, un gasto de 15.732 euros y la Administración local pues únicamente ha aportado 10.000. Así que ha llamado al vecindario a dejar de lado durante una semana los problemas más que diariamente nos abordan, pues para poder disfrutar al completo el programa festivo que han confeccionado con esfuerzo de todos y todas las personas humanas de este gran barrio, que es Luchana. Luchana. Además, acordaros de la canción. Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ana, Ori, Ori, Ori, son las hallas de Luchana. Pero yo creo que no es así. Es Orioliana, Orioliana, Orioliana, ori ori la joya de lucha. Vale, ha hecho una versión y mega. Pero bien. bueno, ¿tú crees ah, que no. después de no sé cuántos cachis de cerveza cada uno vale, le sí, pone me... el tono que <risa> le da? La verdad. Lo importante es la letra. en arte Está bien. Además, eh, Ana, te voy a decir que espero que haya otra vez chicharrica. Chicharrica, la chicharrica, Deja, chicharrica en los domingos por la tarde ahí a Bailar. <risa> Con, en, en Luchana son chicharricas, en el resto del mundo chicharrillos. Sí. Sí. Bueno, bueno, Urrengua. Eraba kitze Eskubidearen Hiriburua billetakutako dute Gernika larunbatean. Eh será se gehi, ama 95 eh, garren eh, urte igaru dira Barkatu, barkatu, barkatu, barkatu. <laughs> Irurogei amaboz urte igarro dira Durango, Notxandion eta Gernikan bombardak eta basatiak izan zenetik. Testu inguruo honetan, eta horren urte-urren borobila ospatu asmoz Gernika bimila eta amabian ekimen herritarra sortu da hainbat herritan. Askatasuna bakea autodeterminazioa leloari elduta. Datorren apirila, apirilak xetik hazeira bitartean Gernika Euskal Herriko erabakitze eskubidearen aldeko hiriburua eta bost gorailua bilakatu nahi dela aierazi dute Gernika Batsordeko ordazkariek. Larunbat honetan, Iriak, e, hogeita batean, ekinmenaren egun nagusia ospatuko dute gernikan. Bai, bihar izango da, eta bueno, hainbat, hainbat, ekintzak txak egongo dia egunean zeharan gernikan, eta gero ba, jendan, baya, azalduko dizueten dena. <tik> Pues vamos con otra noticia del pueblo. pues Hoy por la mañana eh, ha, eh, ha habido el juicio en Baracaldo por la ocupación del Gasteche Coscoenea de Portugalete. Portugalete co-gastea asamblada pues, ocupó en 2010 un edificio vacío y abandonado del casco viejo de, de Portugalete, creando así un espacio pues autogestionado que se es, eh, es Coscoenea. Cuando ese espacio autogestionado por la juventud del municipio llevaba más de un año funcionando, el 9 de junio de 2011, pues, la policía autonómica desalojó el inmueble y, como consecuencia, pues siete vecinas de Portugalete van a ser juzgadas este procedimiento. Póximo jueves 20 de abril, o sea, eh, eh, hoy, perdón, por la mañana, en el juzgado a las 10 de la mañana. Eh, en el lugar que ocupaba este gasteche, ahora solo podemos ver pues un solar, que no ofrece absolutamente nada a, al barrio. Eh, desde la plata, desde Portugalete con gasta asamblada nos indican que no entienden cómo se les juzga eh, por un solar. Eh, ellos... Eh, lo entendemos como lo entiende como un ataque contra la ocupación y el trabajo de barrio. Ya denuncia y han eh, el colectivo juvenil eh, de Portugalete con Gasta ha querido denunciar la sed de venganza tanto del ayuntamiento como de la de Surposa, o que es la sociedad urbanística de rehabilitación que bueno, pues que, que, que bueno, pues del Ayuntamiento de, de Portugalete. Y bueno, también durante hoy viernes por la mañana pues ha habido una concentración de apoyo en la Plaza Vidonera eh, mientras ha desarrollado el juicio en el interior. Pues nada, a ver qué pasa, a ver si, bueno, tienen suerte, para así hacerlo porque esto es una lotería, o sea, que tengan suerte. Pues sí, a la ver verdad si es no, que sí. Eso es, les sale todo bien. Bueno, que antes con lo de Ori Oriana y lo de Luchana y eso, que me he liado y que, que, que la noticia ha sido un poco para allá, la de Guernica. Pero bueno, la siguiente. Todos los derechos para todas las personas. El próximo 30 de abril, 13 personas vascas volverán a sentarse en los banquillos de la Audiencia Nacional por el sumario contra D3M y Ascatasuna. Se enfrentan a peticiones de, de cárcel entre 9 y 7 años porque les han acusado de pertenencia a banda armada y además eh, ya pasaron eh, algunos meses en prisión y aún hoy hay torre eh, le, lejarza Lej, uy, le li sigue en prisión Además, eh, hemos de decir que el colectivo antirrepresivo Salaketa ha denunciado que la teoría utilizada para acusar, acusarles del todo eseta no es más que una excusa y serán juzgadas por impulsar un espacio independentista desde un punto de vista de izquierdas. La izquierda berchale de Vizcaya ha, ha indicado que urge que se produzca la legalización, así con, como el fin de la crimin criminalización y la persecución de la actividad política. Hemos de decir también que Hoy viernes 20 de abril A las 7 y media en la plaza, de, en la plaza Nueva de Bilbo Bajo el lema Escubide Gustiak Gustión Chak, Eleac Vizcaya eh, Va a, a Hacer Una una concentración, una concentración de, apoyo. de apoyo a pues a estas 13 personas y bueno A lo que realmente de aquí, que el todo es ETA Que no vale para todo Eso es. Oye, Mira, mira, mira Bueno, va a ba, bihar eh parakaldoko gasta sanbladak eh ospatuko du bere beroktetetzea. Eh badorretzea gastetzean, eh bueno, ora bueno, orain dela 6 urte e, e, sortu zen parakaldoko gasta sanblada eta bueno, eh bihar e, egun osoan San Vicente ko par parkean eh dute topaketa bat. Eta, bueno, dukiko duzuean, hainbat, hainbat, e, aktivitatea, kontzertuak, fuditoa, olimpiadak, elkarteto paketa, bazkaria, bueno, bueno, den dena. Eta, beno, gure weporrian, dekogun jarrita, e, elkarrizketa bat, arkaitzekin, arkaitz BG-aren kide bat da, eta, bueno, ban interesgarria da elkarrizketa, eta, bueno, ban dukiko duzue, irakurtzeko. GURUZEK no bueno, eta oraingoaz e, mundura munduko e, albiztietara, eta errira mogimenduak elkartasuna adierazi die gose greban dauden preso politiko Palestina Palestina rei errira mugimenduak elkartasuna adierazi nahi die gose hasi zuten 1600 preso politiko Palestina honekin batera mundu osoka bain estatutan arrazoi politikoengatik gatik dauden presoi, elkartasuna helarazi nahi izan die herrirak. Arrazoia oso garbia da. Data simbolikoen gainetik, presoen eskubideak egunero errespeta, errespetatuak izan behar direla uste, uste dute. Hortaz, horrelako aldierazpenek balio bera dute apililaren amazazpian edo urrengo egunean horrekin batera gaur bertan kasik mila zeen preso bailistaarrek gose eg greba hasiko dute eta gure elkartasun guztiak adierazi nahi nahiko genieke. Hori esaten du herria herrira muggimenduak eta e, bueno, e, seguru aski hemendike ba, aurrera ere hainbat ba, mobilizazio egingo dute... E, errira el carta errira movimientoak ba ba sera haien elkartasuna dierasteko Y también enlazado con esta noticia eh, tenemos que, que indicaros también que por otro lado las presiones de Israel sobre las compañías aéreas europeas y estadounidenses para evitar que embarquen activistas solidari solidarios en la campaña Bienvenidos a Palestina pues ha comenzado a producir resultados y siguiendo una lista proporcionada por las autoridades israelíes pues aerolíneas como Air France Jet-2 y Lufthansa pues han cancelado los billetes de las personas que tenían intención de llegar a Cisjordania a través del aeropuerto de Tel Aviv. Eh, en el marco de la convención de Chicago Air France rehusa embarcar a todo pasajero no admisible para Israel, declaró un portavoz de Air France. Si les autorizamos a viajar, seremos responsables de su retorno inmediato al Reino Unido a la vista de la posición de las autoridades israelíes. No podemos autorizar que viajen en este vuelo, indicó la británica Jet-2. Digamos que, que, bueno, pues una vez más un ejemplo de cómo, cómo Israel, pues al final la presión que puede ejercer Israel sobre los diferentes países es bastante grande y bueno, hasta llegando a un boicot hacia personas ¿no? que libremente han cogido unos billetes para viajar a Tel Aviv y bueno, se les está prohibiendo, bueno, ya desde desde sus lugares de origen ya se les han cancelado dichos billetes. Help, shoot, shoot. Shoot, shoot. Bueno, y ahora tenemos una importante noticia. Tenemos una, una tenemos una, ahora mismo que, que deciros que, que hemos decidido desde desde aquí desde Arricolore eh nada, hablar un poquito con, pues ya sabéis, el tema esta semana cuenta de, del rey, de, de que se fue de caza, que se va a Botswana, casi sin elefante, todas estas cosas. Entonces, pues impresionantemente, pero tenemos aquí, tenemos aquí al al al hermano ...al hermano del de, de elefante... ...del de elefante asesinado por... ...por el rey Juan Car en, en Boswana... ...le tenemos aquí en directo... ¿eh? ...para que nos diga unas declaraciones... ...sobre cómo está, cómo se siente... ...¿cómo estás?... Eh, bien, bueno eh, Esto me parece un poco cerrono Porque me llamado en cero coma Me habéis pillado sin batería en el móvil Y la hostia Pero bueno, eh, sí, sí Ya hemos visto esta semana Ahí que eh, para una Para una vez que dice que se escapa El listo de vuestro rey O no rey o el personajillo ese Joder La, la... calidad nos la ha liado, estamos toda familia vamos, estamos bastante la familia y además el tío un jeta porque ya no solo es que se gasta un pastón no dice donde va o si lo dice, lo dice oh, vete a saber, vete a saber y hola sino que encima coge y se va de caza y a matar por la cara y por hobby pues a animales y entre ellos pues bueno, pues a mi hermano me mataron Bueno, gracias, gracias por esta gran colaboración con Sacabances de Wuhan en directo el hermano del elefante asesinado por el rey Juan Carlos. Les aquí un abrazo solidario y esperemos que nunca vuelva a pasar. Alan, Alancha, por favor, déjame que lo diga. Oye, Tasio tiene una viñeta cojonuda. Ya sabéis que eh Froilean, que no sé de quién es hijo, de dónde anda ese, pues bueno, que es nieto, es nieto ah, del rey. Ah, es nieto, rey. bueno. Pues que se pega un tiro en el pie. El sí. otro Que se va a pues eso no de caza y tal y tasio una vez más es un crack este tío hace una viñeta con unos encapuchados eh, supuestamente de la organización armada eta eh, dando un comunicado de exigimos que la casa real le ponga las armas definitivamente Obviamente. Sí. muy bueno muy bueno este tasio bueno. bueno y queríamos pues también dar este toque que de humor no que mal. no es un toque de humor porque si lo pensamos fríamente menudo o sea, o sea menuda situación ¿no? o sea si ves un poco la realidad te quedas bastante sorprendida pero bueno aquí también queríamos desde Ricolo dejarnos un poquito esta, esta nota de humor jajaja Ah, bueno y continuamos con las colaboraciones <risa> madre míaa <madre> mía. <risa> continuamos con las colaboraciones que están en nuestra página web o bien sabéis vamos a leer un poquito de la primera parte cada una de ellas y si queréis eh, seguir leyéndolas, que os invitamos a ello podéis hacer nuestra página web que es www.ricolore.org y bueno desde chile Nuestra compa Olatz, que es solachi que es parte de Ricolore, Mucho una bar. parte muy grande de Ricolore, y que de hecho es la que nos ha enviado también eh, lo que hemos leído en el inicio del programa, también nos envía una colaboración. Y empieza así. Hay gente que se pasa media vida contando los días para robarle media hora a una mañana, para quebrar distancias y dar vuelta al mundo, solo para una visita. Las letras bailan nerviosas dentro de los sobres rodeadas de banalidades, cuentos y... Eh, e imaginarios para que ella o él sigan formando parte de nuestra vida. Hoy, 17 de abril, nos encontramos con el Día Internacional de los Presos y Presas Políticas, otro día lleno de contrariedades y controversia. Hoy continúan las carteles llenas y los derechos vacíos. Esta carta es solamente una de las miles que podrían escribirse y que seguramente se hayan escrito con otro nombre y destinatario. Y si queréis leer un poco, ya sabéis dónde tenéis que hacerlo. Eta aurrengokola beresia eh Julio Sanchezen kolaborazioa eh, da eta sea Zamorako onda rojako kidea da eta eh, sera kolaborazio iseineko da emociones políticas eta holan hasten da Si sí, aparentemente es contradictorio Pero lo cierto es que a pesar de que Nicolás de Maquiavelo sin sis sistematizase la separación entre ética y política, tanto esta como la ideología tiene un fuerte componente emocional. No seré yo el primero que ha llorado mientras entonaba la internacional puño en alto o estando al lado de cualquiera de esos viejos luchadores de la numancia errante que la historia ha condenado al ostracismo. Pues este tipo de sensaciones las he vuelto a experimentar este 14 de abril. Y termina... La colaboración diciendo, encendamos la luz de memoria antifascista para levantar a aquellos que cayeron en Sartaguda, en Madrid, en Guernica, en Málaga, en Durango, en Barcelona, en Onchandio o en Almería. Hijos e hijas de la injusticia que les procuró una ignominiosa muerte. Es muy interesante esta colaboración que nos llega. Desde, desde Zamora. Desde Zamora. Julio de eh, Sánchez, sí. Que, Los bueno, compas, Onda Roja, Opa y Onda Roja, que están ahí también. Una radio libre. Vamos a llenar el mundo de pequeñas radios libres, que luego nos vamos a unir todas y vamos a petar las grandes. Bueno, pues ahí con lo que se ha currado Arantxa. Que yo yo es que sigo diciendo que estoy convencido que tienen escondido el ambientador de marihuana. Es que entramos aquí y se nos olvidan las cosas. Pero bueno, efectivamente, un saludo... A, lo, a julio sánchez por supuesto y a los kids de, de onda roja desde aquí mucho ahí y bueno ya hasta aquí las eh, noticias de, de hoy que bueno han sido muchas pocas ha pues, de todo pues son las que ha habido claro todos los días son diferentes, todas son diferentes. Efectivamente, es lo que ha habido, ahora una cancióncita y, y vamos y con la alcarrizada, ¿vale? Y con el Gaya Chirap naravchirapam. Vente pa aquí, no me dejes solito. Padavada viran Bueno, invasión, conquista. El término es una cuestión de interpretación. Al final se produjo lo que se produjo y ahora Navarra es parte de España por convicción. Fueron las declaraciones de Miguel Sanz, el expresidente de Navarra. Y bueno, Creo que tenemos ya... Vamos a presentar. Vamos a presentar. A, a la carrisqueta de hoy, Maqui. Sí, bueno, el carrisqueta, que haremos eh, una pequeña introducción que es eh, rápida, 1512-2012, conquista de Navarra. Este año se cumple el 500 aniversario de la conquista del Reino de Navarra para, por las tropas castellano-aragonesas y hemos de decir que aquel 1512 era... se vivían tiempos de expansión, expansión territorial para España y las tropas de españolas invadieron el corazón de Navarra, eh, como siglos atrás hicieron con sus territorios más occidentales, esos acontecimientos aceleraron un proceso que supondría el fin de la soberanía de todo un pueblo y para explicarnos un poco y más en profundidad este tema, tenemos eh, al teléfono a Pachi Abasolo, eh, Pachi Abasolo que hemos de decir eh, para presentarle que Eso, Pachi, es Kire del colectivo Nazarroa Lissirik ¡Aopa Pachi! ¡Pachi! <risa> ay, eh, justo arancha pues eso hay que mete se mete en medio no me deja terminar tu, tu presentación es que pero tardas bueno. más en presentar a la gente bueno tardo mucho pero bueno bueno pues eh, nada en primer lugar eh, antes de, de nada quizás eh, te hacemos eh, una pequeña eh, encuesta eh. Ah, 4, sí para entrar en calor ¿Vale? Y, y ver, es así, es eh, pues una, una encuestilla, pues nah, algo personal tuyo y, y tal, y, y bueno, para responder así de manera Eso, rápida. Eso, lo primero que te pase por la cabeza, ¿vale? Que, o sea, sí, como muy, muy libre. Venga, Pachi, por pues la primera, Ojalá. ¿de dónde eres? Eh, Iruña, nacido en un rincón de la barra muy lejano llamado Bernica Lumo. Oh, sí. <ríe> Ernica, <risa> muy, muy bueno. Eh, y bueno, ¿qué falta y sobra en tu barrio? En tu eh, pueblo, sobra, Sí, sobra mucho cemento y falta mucho verde. <risa> y ¿por qué me suena eso? <risa> eh, Patricio, si voljosa a nacer otra vez, ¿en qué sitio no te gustaría nacer? Eh, aquí no te digo muy bien, eh. ¿No me oyes bien? Sepáis. No, a así ver. muy de fondo... ¿Ahora? ¿Qué tal? Eh, un poco mejor. Sí, se te oye muy lejos, pero bueno, tira. no te he oído la pregunta. Eh, que si volvieses a nacer, sí. eh, que, que, ¿qué pueblo elegirías para volver a nacer? ¿Qué pueblo elegirías? Pues cualquiera de Euskal No sí. tengo ninguna previa elección especial. Sí, sí, sí. Es, es, eh, eso es como... Eh, lo que has dicho antes es como... Eh, perdóname igual el paralelismo, pero es como los eh, los bilbainos eh, que dicen que todo el mundo es de Bilbao porque un bilbaino nace donde la gana, ¿no? Y... <risa> Y bueno, ya no, sabes, no, esas mil vainadas que, que tenemos por aquí. Nada, me gustaría volver a nacer aquí. Eh. Cada uno que entienda aquí como... Efectivamente. Como fuera, fuera Mugas y fuera real de Quería. Efe, sí. Efectivamente, yo soy de ese pensamiento también. Eh, bueno, eh, un sitio que te gustaría conocer y otro que Nanay, que no te gustaría conocer. Pues... por Eh, Nueva York y todas estas no, no me atrae especialmente y me gustaría conocer, por ejemplo, el Sáhara, un Sáhara libre, me gustaría conocer. Sí, sí. <risa> eh, Pachi, cuando escuchas la palabra baracaldo, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Baracaldo? Pues la imagen margen izquierda, me viene, me viene a la cabeza la clase trabajadora básica, mucho sufrimiento me viene a la cabeza, lo primero que me viene. sí. Y bueno, ya la última de, de este precalentamiento es, eh, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Que ninguna generación venidera tenga que reivindicar, Rita, que recorra ningún centenario más de lo que fuimos y ya no somos. <risa> efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eh, nada, ya has visto, sencillito, hemos hecho los estiramientos y ya vamos con lo gordo, Pachi. Venga, gracias. A Urrera. A Urrera. Eh, ¿con qué objetivo surge la iniciativa NAFARRO-Avisiric? El primero, por decirlo rápido, el 2012. Uh -huh. Sabíamos que iba a venir el 2012 y sabíamos que eh, nadie le iba a dar el tratamiento que se merecía. Y bueno, nacimos precisamente para recordar la fecha como se merecía. Uh -huh. Así por de pronto. Uh -huh. Luego concretando más igual pues con un doble objetivo en primero poner sobre la mesa el tema de la de la conquista eh, lo que implica una conquista eh, un pueblo que fue conquistado hace 500 años y por otro lado no quedarnos eh, en los capítulos de la historia de hace muchos tiempos y ofrecier a, a la sociedad navarra a la sociedad vasca a, a las mujeres y hombres de este pueblo la oportunidad de de reflexionar con la disculpa de acontecimientos hace 500 años, reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y por qué no hacer igual un ejercicio práctico de qué lo que queremos ser. ¿no? Uh -huh. En muchas ocasiones, eh, te digo que desde esta zona de, de Vizcaya se percibe desde la lejanía lo que sucede en la farroa. ¿Tiene algo que ver eh, lo que sucedía hace 500 años con nuestra situación actual? Eh, sí y con, y con la vuestra también ¿eh? <risa> y con la de todo el mundo es ¿eh? además sí. es muy importante yo creo en los tres años que hemos hecho de trabajo nacimos pues prácticamente bueno, en el 2008 aunque antes estábamos bueno preparando un poquito cómo organizarnos y como qué tipo de de instrumentos dotarnos y demás pero bueno el Yo creo que el plus que ha tenido el hecho de, de poner sobre la mesa y el tener conciencia de ser un pueblo conquistado, yo creo que se ha removido mucho y, y, de hecho, la dinámica de estos tres años ha sido tremenda, ¿no? Cuánta gente viene a las charlas, con la, no sé, remover conciencias y igual faltaba un poco eso, ¿no? O sea, antes se ha dicho el real de Críac y superar nubas, sí. fronteras, ¿no? Uh -huh los vizcaínos, los guipuchis, los, los franceses, los españoles, los navarros sí. y, y ver cada uno en una época diferente de nuestra historia, pero ha tenido que pasar por ahí, ha tenido que pasar por ese eh, por ese momento traumático que implica una conquista militar y imposición sobre la voluntad de los voluntades de, de, de los naturales del país y ahí tenemos en el siglo 9, en el 10, en, en 1200 famoso, ¿no? donde y toda esa vizcaya no bandera y, uh -huh. y todo eso era navarra y aquella gastilla aquella victoria navarra y la laguearia navarra la onda Ríos, navarra y no es algo que nos hemos inventado nosotros no fueronados como tal y fueron conquistados en 1200cient o sea, y a partir de ahí pues toman esos reales y esos territorios toman eh, digamos una dirección diferente ¿no? de la de lo que hoy conocemos como la alta navarra no uh -huh. y Pero, bueno, reivindicar que todo eso no ha sido por fruto de la casualidad, ¿no? Que ha sido bien preparado y siempre bajo el estandarte castellano, ¿no? No ha sí. sido, como nos dijo Martín al otro día, ¿de qué estáis hablando? Si aquí la única invasión fue la de los guipuzcoanos. Bueno, los guipuzcoanos que vinieron aquí no vinieron bajo el estandarte de una guipuzcoa que no existía o de, de la Icurrilla, ¿no? Fue sí. bajo oh. el estandarte de Castilla y por medio levas obligatorias, ¿no? Ya, sí. sí. Eh, pa qué opinións merece la posición mantenida por el gobierno de navarra en este asunto de los 500 años de conquista bueno un poco mucho vergüenza eh, ajena ¿no? y mucho vergüenza como las palabras siempre recordamos en, en las presentaciones de las palabras de miguel Sanz allá por el otoño del 2010 eh, una llamada al parlamento ¿no? navarro y eh, haciéndole recordándoles ...que tenemos una apuesta importante el año que viene... ...y que es que tenemos que celebrar nuestra conquista, ¿no?... ...eso sí. es tremendo, ¿eh?... ...oírle decir eso a alguien, ¿no?... ...que tiene sí. que celebrar su conquista, pues es tremendo... ...entonces... ...bueno, es más de lo mismo... ...¿qué van qué van a decir aquellos que se sienten... ...herederos de los conquistadores, ¿no?... ...pues, bueno, como de ellos... ...son cosas de hace mucho tiempo... Gracias a aquellos hechos violentos estamos en España y vivimos bien en España. Sí. Lo que pasa, como dijo Miguel Sán, precisamente aquellos acontecimientos ponen de manifiesto la voluntad de Navarra de ser española y por eso es que les hace tanto el caudismo de conquista, no porque precisamente pone de manifiesto lo contrario. ¿no? Y eso, sí. yendo a la historia, se ve. No es que nos lo inventemos ni un independentista navarro del siglo 21 ni un independentista navarro del siglo 16 sino que todas las fuentes documentales escritas por los castellanos ¿eh? Sí. Eh, dejan en evidencia que todo aquel pueblo estuvo en contra de esa invasión, se opusieron y al final pues, fue una, una imposición pura y dura, no que dura uh -huh. demasiado siglo ya. Sí, porque hemos de decir que nosotros aquí hemos leído una, una frase de de Miguel Sanz eh, en esa línea, ¿no? Que al final lo que lo que parece es que, bueno, la actual situación de Nafarroa es eh, es fruto de la libre adhesión, ¿no? De Navarra a Castilla y no se menciona que efectivamente se hizo, como tú has comentado, eh, pues, sí, bajo manera. bajo ejércitos, bajo ar armas y, bueno, con todo lo que lleva una conquista en ese sentido, ¿no? Sí, además, bueno, que ellos ellos ya lo saben, ellos sí ya lo saben, por eso la estrategia que han utilizado durante todos estos años y siglos ha sido ocultar y no hablar de ello, sí. ha ¿eh? sido no hablar, y de hecho, bueno, yo soy profesor de, de secundaria y es la gran ausente la historia de Navarra, nuestra historia la gran ausente en nuestras aulas, no no, no se enseña el currículum que enseñamos a los a la chavalería es el mismo sí. que se enseña en valladolid o en madrid no sí, sí. y eso es curioso que no han necesitado ni siquiera la manipulación no cuando han tenido que recurrir a ella la han recorrido pero el, el asunto ha sido no hablar bien no tratado chavales y, y la gente de aquí no no conocemos nuestra propia historia uh -huh. que pasó ni como ni no con nombres y apellidos no en cambio conocemos precisamente sí. muy bien los nombres y el recorrido personal y político de las figuras que precisamente fueron las. ...las protagonistas de la conquista, ¿no? Puede ser el Cardenal Cisnero, Isabel la Católica... ...o Fernando de Aragón, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Yo tuve un profesor de historia... ...que decía que es muy triste... ...vivir en el pueblo cual fuera... El, el que fuera y no conocer nada de, de esa historia y conocer pues los ríos y los montes y la historia de, de otros lugares que es interesante saberlo pero no saber el, el tuyo propio y en esta línea me gustaría preguntarte eh, pues eso no eh, si realmente la población navarra ha pagado con creces las consecuencias de la conquista castellana ¿no? y qué cuestiones remarcarías en este sentido eh, hemos de tener en cuenta digo ¿eh? porque nosotros también mirando pues eso está la minorización de la lengua propia eh, caza de brujas trabajos forzosos expulsión de la población y demás no y bueno pues eh, lo que quieras añadir ahí sí bueno eh, y aquí os meto en el mismo saco a vosotros ¿eh? sí. o sea en el momento que todos los territorios más occidentales fueron conquistados ¿eh? pues sí. ya empezó un proceso eh, muy importante eh que tiene una palabra que se llama culturación eh. sí, y sí, sí. lo mismo ha pasado en cualquier proceso de colonización y conquistando y lo mismo en América lo mismo en aquella Andalucía con y que reivindican eh, eh, todavía la gente que está a al lado de recuperar la la la cultura andallucía y lo mismo en el Irak del siglo veinte y lo mismo en los pueblos que están conquistando y sufriendo o de la estos procesos en el siglointiu eh. Por medio con la conquista viene un proceso de asimilación y de, de imposición de la cultura del conquistado que por si le sale bien ¿eh? Sí. Eh, la desgracia es que el conquistado al final se va a sentir identificado con el conquistador ¿no? y entonces sí, sí. ahí es donde hay que entenderlo y eso no es una un proceso gratuito ¿eh? por ejemplo en Estella, en lizarra con ¿eh? si tenemos la ...de la situación de Lusquera... ...tendríamos que hablar, por ejemplo... ...de aquel bando... ...de aquel eh, coronel... ...oscuro y negro... Eh, ...que hizo un bando en 1936... ...en sí. julio... ...según el sí. cual decía literalmente... ...que a partir de ahora... ¿no? Este día, ...se prohíbe la palabra bur... ...y hay que saludar con el gemino español... no ...entonces... Sí. Eh, ...hay que entender eso... Y ...hay que entender el anillo... ...que ha estado impuesto durante los dos últimos siglos... ...en un montón de pueblos de Navarra... ¿eh? ...y también eso sería el de esos más occidentales y hay que entender lo que impuso nada más con la conquista en eh, sustituir a todos los abades de oreaga de, de los distintos monasterios que eran gentes de lugar lo que supuso castellanizar todas las estructuras institucionales del reino y bueno pues como en cualquier pueblo no lo triste es que cuando ...cuando el pueblo al final pues digamos que no tiene más fuerzas... ...o ya está totalmente derrotado literalmente pues ya ya no tiene más... ...y es el milagro, es el milagro de este pueblo, el milagro de Navarra... ...y el milagro del pueblo navarro y del pueblo vasco de Euskal Herria... Sí. ¿eh? ...que todavía y ahí cogimos el nombre... ¿eh? ...a sí, pesar sí. de 500 o 800 años en vuestro caso... Sí, sí, sí. ...todavía hay un pueblo que está vivo y con conciencia de serlo... ...y eso es un auténtico milagro y eso es lo que hay que celebrar... ...no sí. otra cosa... Sí. Sí. Eh, Pachi, habéis preparado un montón de actos para conmemorar este aniversario pues A través de trabajos en red, de multitud de comisiones populares, etcétera Dentro de los actos divulgativos podemos hablar de la exposición sobre la conquista El periódico Navarra 1512 que habéis presentado no esta misma mañana creo en Iruña sí, ¿eh? Eh, O charlas como las que realizasteis pues ayer en Guernica ¿Cómo valoráis el trabajo informativo realizado hasta el momento? Porque claro, pues, que la gente, sabe, me explico, no es un trabajo, lo que vosotros estáis intentando hacer lógicamente es es ampliar todo, toda esta información que, que lógicamente ha llegado súper sesgada. Entonces, sí. ese referente, Por ejemplo, ¿cómo lo veréis? Eh, claro, el, con el nivel de implicación y de ritmo que ha cogido en lo que es en el Realde, ¿no? propiamente dicho en la Alta Navarra... ...pues evidente en nosotros sociales pues no nos ha llegado... Uh -huh. ¿no? ...pero por ejemplo Guipuzcoa ha sido una pasada... ¿eh? ...en Guipuzcoa hemos recorrido y yo necesito a los pueblos... Uh -huh. ...hay una receptividad tremenda ¿no? ...y, y bueno y eh, también hemos visto en Gasteiz... Eh, ...bueno y en Vizcaya un montón de situación ...Dormeo, Guernica, El Bortá, Hecho, Dulis... Bueno, por ahí por todos lados... ...claro con otro ritmo ¿eh? Uh -huh. ...pero con otro ritmo pero más que nada por porque depende del nivel de de capacidad que tengamos de movilización, es ¿eh? como todo movimiento social y popular, ya sabes cómo veces como cuesta mover las cosas con el trabajo de voluntario de militancia, pero vamos, en primer lugar la primera palabra que me viene a la cabeza si fuera la encuesta que habéis hecho aquí sitio sería una satisfacción personal tremenda, o sea, Qué bonito, Eso está estamos bien. dando Eso las es charlas eh las charlas en un formato que parece que está ya agotado y que vengan de 70 personas para arriba, 160, 120, 180, sí, sí. O sea, es sí. tremendo, y sobre todo el debate vivo que se abre al final, es gente que no viene a, a oírse a sí mismo, a retroalimentarse, viene gente muy variada, con opiniones muy distintas, muy dispares, sí. y por ese lado, estupendo, prueba de ello es el libro que lo estamos distribuyendo y vendiendo a, a través de las charlas, Sí, sí. y es la tercera edición en castellano euskera y tenemos una en francés y son 9000 ejemplares vendidos que las editoriales citan cuando se entera, ¿no? 9000 uh -huh. ejemplares. Y entonces pues responde un poco a las expectativas del primer objetivo ese que hemos hablado antes, ¿no? darle la vuelta a esa culturación y recuperar nuestra historia, sabiendo que eso va a aportar un... a recuperar nuestra propia identidad ¿no? por ahí la gente con un montón de ilusión. Todo uh -huh. lo que hemos organizado a ver cómo es lo del 16 de junio tiene que, que salir eso por todos lo grande. Ahí está, grande. ahí está. Esta es nuestra, sí, sí. nuestra última pregunta ya, Pachi. Te, sí. Hay mínimo 40.000 personas adelante. Así que eso decíamos hace tres años. que Bueno, yo creo que yo era el único que decía eso, pero bueno, ahora yo creo que la gente ya va por los 100.000. Eh, Pachi, ¿eh, en, qué consiste, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poquito dónde consiste esta marcha nacional Navarra que tenéis eh, sí, para eh, el 16 de junio. Sí, sí. Eh teníamos claro desde el principio pues que no queríamos ser una organización al uso, y hemos abandonado, hemos dejado de lado siempre pues también las movilizaciones al uso, ¿no? De pues manifestaciones, no hemos hecho nunca, ¿no? hemos hecho otra serie de cosas, pues, más yo diría que más divertidas, ¿no? De hecho, ahora el botoneo que hemos planteado, está el periódico este se está botoneando en todos los pueblos de de aquí del Alto Navarra y de hecho eh ayer me enteré que en un pueblo por dos veces, ¿no, eh? Así que imagínate lo que es eso. Y ahora también estamos moviendo ¿no? Por Ipuxta Vizcaya y a la Habana en otra eh, en otra medida, ¿no? Y por ejemplo, hoy lo que hemos hecho por la mañana, una forma de presentar el periódico ha sido que lo hemos ido a buzonear al parlamento navarro, ¿no? Okay. Entonces, siempre ha sido con cosas un poco así Eh, más divertidas y entonces teníamos claro bueno cómo hacemos que se junte un montón de gente sin que sea una manifestación y pensamos pues bueno vamos a hacer una una marcha una marcha nacional de, de todos los rincones y buscar la pero luego los comités populares nos han dicho que hace como que hace mucho calor ese día ¿eh? sí, y que sí. igual no es muy práctico y entonces lo que vamos a hacer son distintas columnas por saliendo desde iruña desde pamplona y confluirán todas en el Para que antonio y de ahí haremos ya la marcha que queremos que más que una marcha sea una confluencia de miles y miles de gentes que no que vayan por todos lados y concluir en el, en el centro bueno tenemos hemos conseguido que ha sido difícil el tema de la plaza de toros entonces tendremos sí, sí. también todo el día cosas para la gente que vaya en plan más tranquilo con las familias desde la mañana está abierto y luego por la noche todo lo viejo va a ser un sí. lugar de encuentro con las peñas y los colectivos de Iruña que se han implicado directamente, y serán todos chocos de navarros y redentos, Ay, y tío. los más que quieran disfrutar de la música, tendrán también su macroconcierto por todo lo grande en la Paz sí. de Toros, y bueno, va a ser una cosa, tenemos también la posibilidad de comida al mediodía, y bueno, Poquito, sí, un, un poco un, de todo. un día que además eh, se pretende que me imagino además de informativo de reunir como tú has dicho a gente también reivindicativo y que no se olvide no a las a las generaciones que vienen que eh, Y como tú bien has dicho, que, los que lo que se les enseña pues, pues bueno, está, son partes de, de la historia, por decirlo de una manera, y, y las partes más cercanas son las que se obvian por decirlo políticamente correcto y, y bueno eh, nada aquellas personas eh, que quieran eh, bueno pues saber más eh, sobre este tema me imagino que tendréis alguna página web o, o algún punto donde donde solicitar esa información Sí, además eh, como nos ha dicho el, el amigo que nos registraiera un poco la página web sí. eh, que cree que es la página web que más se lee hoy día día sigue con que en cualquier buscador pongáis ...la gente ponga en Google o cualquier buscador... Sí. ...1512-2012... ...pues ya le sale directamente... ¿eh? ...la página es 1512-2012.com... Sí, sí. ...bueno y ahí tiene ...información de un montón de cosas... ...y sí, sí. y loturas... Con, ...por ejemplo ahora con otra... ...iniciativa es, hemos implicado a 50 artistas... ...navarros... ...algo que sería imprescindible desde instancias institucionales... ...en esta sí. Navarra oscura... ...y sí, falta sí, sí. De, de oferta cultural... ¿no? ...y hemos hecho una, un portado eh 1112 se llama con el tema de la conquista donde 40 50 artistas navarros están aportando su, su bueno, pues lo que saben hacer el, el Sí. Su granito de arena, ¿no? Sí, ¿Cómo diría Ángel? Y un reflejo eso ha sido también la las 50 pequeñas obras que aparecen en, en el plébico que estamos Ajá. repartiendo a las páginas centrales. Uh -huh. Bien, Pachi, pues eh, te vamos a tener que despedir muy a nuestro pesar, porque la verdad estamos que estábamos, sí, estábamos aquí los dos con la boca abierta, eh, oyéndote. Y yo creo y, que 16 de junio y para allá, ¿eh? eh hombre, mientras ya sabes lo que te que hacer. A ver, llevarnos alguna presentación en cualquier sitio de uh -huh. baracaldo y estamos mañana. Ahí que y que bueno. tome la palabra, eh, que somos un uliente, arte Yo Pedro Carmona Stanga En mi, en mi condición de presidente de la república de Venezuela. Pues cada le llega Abril en Venezuela. Apirillako gehia hostírala. Zaspikatu gaztetxean gaueko bedratxietan. Venezuela, Venezuela dekin de zutik elkartasun el jaya. Venezuelako Venezuela música. Arepak eta zukoak. Informazioa. Sosketa. Ekitaldi politikoa eta... Palestinako eskoletan, gazaldean, Perun, Angolan... Konxertuan taldearen eskuti. Euskal Herrian, cultura dugulokarria horriak. Descateco, la neguine, sucondo sucondo, kick beat maker, no te apache, el chico yari, quilombo. Comité internacionalista. Agenda, agenda, agenda, agenda, agenda. agenda. Agenda. Bueno, y bueno, ahora mismo, una vez más, el tiempo nos está apretando, nos estamos partiendo la caja porque cuando hemos visto la agenda hemos dicho, joder, pero Tres hay... Hojas, si, si, si hay más cosas que en el programa de fiestas de, de Luchana, joder. <risa> eh, bueno. Por cierto, hoy, viernes, 20. ¡Ocho y media! ¿Qué pasa a las ocho y media hoy en Luchana? A las ocho y media, pregón de fiestas en Arrioche Y a continuación, chupinazo para el comienzo de las mismas O sea, que venga, ori, ori, ori Y hay que ir calentando motores Después, a las nueve menos cuartos, urbeinadas, habaneras, canciones populares vascas A cargo de la cuadrilla Mutil Zarrak por los bares de Luchana Y luego a las nueve, pues si tienes talento, ¿eh? demuéstralo en el primer concurso de Tusique sí Vales Cuando finalice, pues a una discoteca móvil Eso, hoy, viernes día 20 Zer da? Enkarteriko Bertso Txapelketako kanporaketa, trapagako gastetzean gaur 7etan arituko diren bertsolariak, Gure Jon, Idoia, Leire Txuchu, -txu, Aitzie, Nuria eta Patxi. Bueno, como habéis escuchado antes en la cuña, en Bilbo, hoy, en el gaste de Saspicatu, a partir de las 9, Bilbo, en Venezuela, en Sudik, el Cartasuna, Jaya, el Comité Internacionalista, Cantola, Tutá. Eh, bueno, en Hongo, la equidad de, de Político, mojitoa Carepa, Tanor, Tapatxe, tal de aren, concertua. Y en Baracaldo, eh, pasaros por la Rico Plaza, que es la Feria del Libro, y seguramente haya algo interesante. ¡Gracias! Y hoy también han organizado desde el colectivo Eleac Vizcaya a las siete y media en la Plaza Nueva de Bilbao una combo, una concentración eh, bajo el lema Escubide, Gustia, Gusti, Biarr, larun bata, hogeita batean, eh, barakaldoko gazte asanbladaren, zeigarren, aurte, urrena, ospatuko dute, eta, bueno, eh, egun osoan zehar, eh, kontsertuak, futbito, txapelketa, olimpiadak, elkartetopaketak, bazgaria, tabar, tabar, tabar, animatu! Tabiar ere, San Bicenten, laguntasuna taldeak, bairo meia, makineterria, ospatuko, ospatuko, ospatuko dutean, eh, arratzalteko zortzietan, San Bicenteko plazan. LARUN BATEAN BE, kartelen pegada herrikoian goizeko goizeko amaiketan zestauko kasko plazako kioskoan, eh, Imanolekin elkartasuna. Adi a Villarere, va bueno, pues se celebra 75, pues se celebra o sea, van a, bueno, 75 aniversario del del bombardeo y va a haber pues un montón un montonazo de actividades, desde las 11 media de la mañana, pues os invitamos a que os paséis y va a haber de todo, de todo, de todo mañana en Guernica Villar eh, Seyetán, eh, Bilbon Sagrado Corazón Etic Ateracoda, Manifestación a Eh, inñigo cavacas en eh, alde está esa dii eh, justicia naduú queremos eh, responsabilidades tanto políticas como civiles el pueblo y los movimientos sociales no podemos más contra la represión de ayer y de hoy eh, biar deco seyeán sagrado carazonetic manifesta el día Y bueno, pues mañana fiestas de Luchana, desde las 10 de la mañana comenzamos Ori, con pasacalles, luego se celebrará la tercera milla de Luchana 2012, eh, eh, desde la plaza Lube, después pues campeonato de futbito, habrá cata de vino por el barrio, cale gira con chistularis, luego habrá pasacalles y a la una y media concurso de rana en la calle Arrioche, Y bueno, pues comentaros ya un poquito para la, los más fiesteros y fiesteras, a partir de las 7 cuartos pues habrá Pasacalles con la banda de cartón de Llano y por la noche a las 11 Verbena con la Orquesta Remix en Errotabarría. Y en el descanso, pues como siempre, concurso de Rinchis. Y recordaros que durante la semana eh, habrá distintas eh, distintos actos en el barrio, en Luchana, para que podáis eh, disfrutar. Y mañana, domingo, pues más. El jueves finalizamos eh, la asociación Sashiburu Antolatu Barri Barres, San Vicente Cultura Echea, Narrazaldeko Saspi Tardietan, Eta Onekin Bukatuda, txedru, Eskerri mora. Casco em... Arantza, Eskerri Casco Alu, Ardano Buxi Badmaider